Vamos rápidamente, ahora sí, al Top 7 del día de hoy. El Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto que ratifica el traspaso del subte a la ciudad, pero también incluye la transferencia de las líneas de colectivos que operan exclusivamente en capital. El PRO afirma que también debe tratarse en la legislatura porteña. Grecia, lejos del default, según Atenas, el canje de deuda tuvo una aceptación cercana al 95% y superó la condición de la eurozona, le había puesto para un nuevo rescate financiero. La reforma atacará la inflación, lo afirmó la Presidenta del Banco Central. Mercedes Marcó del Pont durante su presentación ante el Congreso del Proyecto Oficial para reformar la Carta Orgánica de la entidad. La iniciativa responde a los objetivos de un proyecto económico y social, señaló la funcionaria. Buscan poner fin al conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. Se retoma la negociación entre los gremios y el gobierno bonaerense que prometió presentar hoy una nueva propuesta. Los maestros no descartan más medidas de fuerza. Esquiavi se fue y tiene sucesor, Alejandro Ramos, actual intendente de la localidad santafesina de Granadero Baigorria, será su reemplazante en la Secretaría de Transporte. Esquiavi presentó su renuncia a dos semanas de la tragedia del tren Sarmiento, en la que murieron 51 personas. El juez Bonadío le había prohibido salir del país. Sigue la matanza del régimen sirio. Al menos 34 personas fueron asesinadas hoy, entre ellas cuatro menores, debido a los ataques de los soldados de Al-Assad. Se aguarda la llegada del enviado de Naciones Unidas, Kofi Annan, quien buscará poner fin a la represión. Un partido histórico, el partido en el que el Rojo le ganó 5 a 4 agónicamente a Boca y Chau invicto para los de julio. Siete 3. noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know. Tú sabes. Seguimos en You Know 444-36858. Si no, nuestros canales de comunicación son. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? <risa> ¿Cuáles son? <risa> ¿Tenés ¿Ten en el ¿En Twitter o en no? Facebook? Sí, ¿no? ¿Tenemos, tenemos un blog, tenemos Twitter, dale. tenemos Facebook. ¿Tenemos Twitter? Dale, dale no. vos primero. Youknowtousabes.blogspot.com Muy bien. O si no, seguinos en arroba youknowtousabes en Twitter. O si no, el Facha en Facebook. En Facebook, sí, nos pueden poner youknowtousabes y ahí nos encuentran en el Face. Y nos así, gustean. Ah, sí. Sí. Nos y si nos gustan. quieren enviar un mail... Lo pueden enviar a facharock, <risa> <risa> <risa> you know arroba... arroba señores. Bueno, primera noticia <risa> para esta charla de debate en esta mesa semicircular de la freeway 90. Yo creo que ¿eh? es un círculo completo. Es un no, círculo es, completo. No se llega, círculo, no llega al círculo. que pasa que se mete por dentro de para la que, pared. Es que más. Que tenemos en el círculo, por eso. Sí. Vamos sí. a sí. sacarle una fotografía y la vamos a postear. ¿Te no, parece? Subiendo. ¿Por qué no? Sí, vamos sí, sí. a No estamos haciendo, no estamos usando Twitpic. no estamos usando TwitchCam, no estamos usando nada. Bueno, Pero lo vamos claro. a empezar a usar. Antes subíamos los cortos. en Sí, pero tiene, pero tiene que, que nos tenemos que ayornar a la tecnología Vamos a empezar a hablar del Top 7 Top 7 del día de hoy Una de las noticias más destacadas A nuestro parecer Es que el oficialismo acelera el debate por el subte Y los colectivos en el Congreso A pesar de las dudas jurídicas que genera la iniciativa Y de que eh, y de que su alcance supere con creces del de acuerdo firmado entre ambos gobiernos, el kirchnerismo tiene decidido acelerar los tiempos y firmar pasado mañana eh, el dictamen al proyecto de ley por el cual el Poder Ejecutivo pretende transferir a la Ciudad de Buenos Aires el control de los subtes y el premetro, un recorrido de tranvía y 33 líneas de colectivo. O sea, con todo el despiole que se armó cuando Macri dijo yo no quiero los subtes y la presidenta salió diciendo los maestros trabajan cuatro horas, con todo ese... No, que era, le dijo que era el alcalde de New, York, ¿sí? era de New York. Esa frase era muy linda. Es más, ya tengo un tema en la gancha que dice el alcalde era de el New, New York. York. <ríe> eh, me gusta tomar frases de sí, otras no, pero esa, esa frase fue muy buena. O sea, eh, fue muy fue buena, fue la, buena. La, De New York. Tendría que hacer stand-up, Cristina. Bueno, la verdad que con este revuelo se armó un lindo alboroto, ¿sí? Y por eso se tomó algo más en serio. El Poder Ejecutivo ¿eh? va a transferir el control de todo esto al señor Macri, al gobierno de la ciudad. Salvo lo que veníamos hablando, no, no, no al señor Macri, sino ah, al gobierno de la ciudad. Al gobierno de la ciudad, por eso. ¿Eh? Que esté Macri. Que esté Macri, y Macri, Macri está, está Macri ahí. Está Macri que tenga Macri ¿no? una de sus mil empresas. O sea, el se responsable ahora, mil ahora mil es, Macri. es Macri. El tema es. ¿Cómo va? Si él dijo, ¿no? En, en algunas entrevistas que no podía controlar los subtes porque le sacaban la policía federal y él con la metropolitana, o sea que es un apoyo a la policía, no podía controlar. ¿Cómo iba a ser para hacer más líneas de colectivos, premetros y No, el tema, el tema no fue, no, que no fue el tema de la seguridad. El tema era que dijo. Fue como una primera posición. Si, si me está trayendo todo. Fue como una primera posición no, el no, tema. Pero de la después seguridad. dijo: ah, No, si a mí me dejan todo, que es, es un desastre los trenes. Yo no lo puedo hacerme cargo con los trenes que son desastres. Tienen como 60 años los trenes. hasta <risa> Se quedó corto bueno 90 años de. Sí, subte, sí, 60, 60 90, de... bueno, pero por ahí hay algunas líneas que están un poquito más copadas que la línea sí, El principal problema madera. en realidad lo que plantea es que, Cómo es que él va a solventar en los pocos años que le quedan de, en, en el gobierno, un montón de años de desinversión en todos los medios de transporte, ¿no? A ver si Eso, me seguís en esta, como por... te gusta decir a vos. A ver si me seguís en esta. Como una persona, ¿no? Que estuvo reclamando desde el principio de, de, de su campaña que quería tener los subtes. Lo tienen los subtes. Tienen el mayor ingreso, o sea, la, la mayor densidad de población está en el Capital Federal y los ingresos que se generan en el Capital Federal no se generan en ninguna otra provincia. Le puede hacer la competencia Buenos Aires, pero siempre lo cagan con la coparticipación. Vamos ahí. Hasta ahí me seguís. Hasta ahí perfecto. O sea. ¿Cómo puede decir que no hay fondos para solventar a los subtes, para el trenes? O... A ver, explícame. Vos. El principal problema en realidad es que don Mauricio quería que además del traspaso de los medios de transporte, en este caso solamente lo que él pedía a los subtes y ahora se, se encontró con un paquete re grande, era que además le transfirieran subsidios, le transfirieran un montón de plata que ingresa para eso, le transfirieran todas las obras que tenían en construcción, cosa que no pasó. ¿sí? Lo que le dijeron es, bueno, esto tú y yo y se lo tiraron así. Sí, es verdad que la desinversión existe, ¿sí? Era lo que veníamos charlando la semana pasada, un poco esto de la ausencia de Estado. Fíjense, ahora, ¿quién se pelea por hacerse cargo de esto? Vamos a ver quién no va. Hay una probabilidad de que los usuarios pasen a autogestionarse. ¿sí? <risa> <risa> ¡Wow! Autogestionarse <risa> sus propios viajes, pero bueno, eso lo dudo. El... El punto acá es que ninguno de los dos va a hacer un tira de afloje. Imaginemos que acá no hay eh, 2,50 por medio. ¿sí? Tenemos una plata que está interesante y que piensen que además está dentro de los, de los presupuestos anuales que ejecuta cada uno de los gobiernos. Entonces, vos estás metiendo algo que inevitablemente te tiene que generar duda porque, piensen esto, al Estado no le tiene que generar ganancia. Sí, so, los gobiernos. un servicio que tiene que dejar, que que dejar no, no le tiene que tiene dejar pérdida y hasta por ahí no más en realidad. Si te deja pérdida pero la puedes solventar con superávit, te olvidas. Listo. Sí, so. no es el problema. Entonces. ¿Qué pasa? El tipo tiene que salir a bancar un montón de cosas, de las cuales no, el, vio que el negocio no le cerraba tan bien. Que dijo una... que ya lo iba a subir, dijo que si él le quedaba todo, él lo iba a subir todo. ¿Y, ¿Y pero, si, pero cuánto? Y pero si yo a vos no a te doy los 900 palos que te estoy dando de subsidio, y de alguna manera el tipo tiene que salir a solventar eso. Bueno, no lo estoy defendiendo, ni mucho bueno, menos. Pero tampoco tiene que decir que va a aumentar todo cuando realmente ni analizó la situación. Ni mucho menos, ni mucho menos. Porque ya, ya lo conocemos, a macri. Además, todos sabemos que cuando se está terminando el año fiscal, salen a reventar lo, la plata que había quedado y salen a comprar el SD para el Congreso ¿sí? y a poner mármol en donde se les canta el... Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, la plata está, el problema es de dónde seguimos sacando, ¿sí? eh, más allá de esto, y el problema en realidad de la seguridad, eh, viene acompañado de lo que se vino haciendo en todo el resto del, del, de la capital federal. Recuerden que hace ya un año se quitó Policía Federal de los hospitales, Sí. Sí. Una, locura. Una locura. Una locura. Una locura porque pasan las cosas que pasan, sí. Pasaron cinco episodios solamente en el Santo Yanni. El último fue el que vimos todos en la tele, donde se Ajá. metió la barra hora de Chicago a apuñalar a, a, a uno, que la verdad que... ¿Y la metropolitana qué onda? La metropolitana es un apoyo a la policía. Son pocos efectivos, digamos. en realidad. No. Técnicamente, por constitución, la ciudad de Buenos Aires, que hoy por hoy pasa a ser un distrito más de una provincia, tendría que tener su propia policía como en el resto de las provincias. El problema es que eh, la plata está, eso está claro, ¿sí? pero no, no tienen los efectivos suficientes, no los utilizan de la manera coherente en la que se tiene que utilizar, no tienen comisarías, por ejemplo. ¿sí? Claro, bueno. ¿Cuántas comisarías tienen? Y están ¿Recuerdas? levantando, comisarías, ¿eh? están levantando comisarías. Están levantando comisarías que no sé por qué. Las están levantando. Ahora yo me voy, a, me voy a poner en un terreno pedregoso, si quieren ¡Garré! con el tema de la pasa? seguridad. Eh, ¿A vos te parece que la Policía Federal quiere dejar el negocio de tener una comisaría en Capital Federal? Obvio que no. No, obvio. Obvio, obvio. Pero, pero... También, pero también hay que dejarle espacio. Me acaba de llegar una amenaza como al <risa> Como todas las provincias tiene su El negocio se va a ausentar uno. <risa> La policía bonaerense en Córdoba tiene su policía en todas Exacto. las provincias tiene su policía. Se supone bueno, que el proyecto caso? inicial ser, claro. de la de la policía metropolitana estaba pactado en más o menos cuatro a seis años. Ya vamos. Sí, ¿Cuántos cuatro? Vamos? Vamos cuatro, entonces. No, cuatro de que se arrancó el proceso. Bueno, es como estamos... los subte de Macri, que decía que había que ser tarado para no hacer un kilómetro de subte por año. Sí, Pero bueno, bueno. Eh, ahí tenés. Entonces, ¿qué era? <risa> no bueno, mirá lo, mirá, lo, mirá lo que no, dice amenaza, Daniel Filmus, dice, ¿no? Acusó, acusó al gobierno de olvidarse de la legislación y de su promesa de campaña. Dice, tras lo cual aseguró que el proyecto del Poder Ejecutivo permite avanzar en el proceso de autonomía de la capital federal. Yo creo que es correcto, ¿no? ¿eh? sí. Igual Daniel Firmus tampoco o sea es trigo limpio porque firmó la ley educativa, ¿no? La Ley Federal de Educación, acción, de educación. que bueno que hoy... Está, que después está sale a no estar como si fuera claro, el mejor defensor de los docentes. Bueno, Hablando de docentes ¿no? a, Exactamente, hablando de docentes, pasando a un nuevo tema, así, un nuevo intento para destrabar la paritaria docente bonaerense. Si sí, los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires y los funcionarios del gobierno bonaerense volverán a encontrarse hoy para intentar destrabar la paritaria de ese sector. Luego del cuarto intermedio, que se decidió el jueves, el gobierno bonaerense tratará de mejorar su propuesta de 2860, la cual fue Fue rechazada por los gremios, elevando algunos de los SIPTEM que componen el básico. O sea, ellos quieren un básico de unos 3.200 y estos 2.860 fueron rechazados. Recordemos, para el que no entiende, la paritaria general lo que hace es poner un piso a partir del cual se empiezan a, eh, a, negociar. De, a negociar en los diferentes distritos. Acuérdense que, a partir de la, de, de la muy simpática de la federal de Educación, se... Eh, los distritos hacen cargo de, su, de sus propios maestros de, de sus propios profesores y demás y tienen que costear eso dentro del presupuesto de cada una de las provincias Ajá. Eh, hay un montón en realidad de provincias que ya cerraron el acuerdo y más o menos estamos hablando de unas 10, 11 provincias que todavía no y ¿Qué pasa? Gran parte del montón. problema es que algunas de las provincias incluso cerraron por debajo de ese, de ese piso que se planteó en la paritaria ¿El de 1.800? Nacional. El de 3.000. Ah, en realidad es un piso de 3.000, exactamente. Uno de los ejemplos es Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires sí cerró, ¿sí? sus paritarias cerraron aproximadamente 2.800 pesos, el básico, para jornada simple. ¿sí? Los que no entienden jornada simple... Googleenlo No, mentira. <risa> Porque el celular el celular tampoco ¿sabes? Sin antigüedad, sí. Eso quiere claro, decir los o sea, que hacen también. un turno. Sí. Y no tienen antigüedad que, que les haga subir el sueldo. Recuerden que la antigüedad es, va aparte dentro del sueldo, en, en especialmente en estos gremios. Eh, lo loco de todo esto es que eh, Ministro de Educación, ¿sí? un montón de gente muy interesada en el tema, salió a decir que no entienden por qué. Por ejemplo, los profesores y maestros de la Ciudad de Buenos Aires... ...se pliegan al paro de la, policia, de la policía, de los docentes bonaerenses... ...no entienden esto de la solidaridad, ¿sí? Algo loco, ¿no? Que me parece que el problema de lo que no entienden es la palabra solidaridad... ...ahí está justamente, ¿no? Los, ma los maestros se pliegan a esto... ...dado que sus compañeros todavía no tienen un acuerdo sobre el cual trabajar... ...es algo bastante básico, bueno... bueno y la, no la no carta blanca, ¿no? me dijiste, reloaded. Sí, volviendo a algo que hacíamos en aire... Volvemos a tener una carpa blanca nuevamente En Plaza de Mayo, ahí en Plaza Congreso La verdad que es una lástima Vuelve, es una lástima. vuelve, sí, sí. O sea, ya estuvo un sí. montón de tiempo Exactamente, ahí, ¿eh? tuvimos una carpa Durante mucho, mucho tiempo Que fue denostada por un montón de gente El ex presidente eh, Carlos ¿sí? No ¿Sí? vamos a pronunciarlo Se pasó hablando mal de eso La verdad que, eh, y después de lo que parecía ser un avance En un montón de distritos De, de lo que, bueno, a pesar de un montón de, de cosas Que teníamos y de conflictos Sí, volvemos a tener nuevamente una garba que lo que habla es mal de todos, en realidad, ¿no? Es volvemos como... a tener problemas con los docentes, que son, sí, el primer escalón de la educación nacional. Es la base de toda sociedad no vamos la educación. A... Parece que no vamos a tener los 180 días de clases que están por ley. Ajá. Y seguimos así. Es ¿no? tercer mundópolis. Sí, es, es algo, algo, algo muy loco, ¿no? Que me ha pasado, que estuve escuchando el otro día. Que con el tema ¿no? de, de, de la educación, las personas que. Antes en el colegio privado usted conoce ahí, cerca de su casa, el Izalde, ¿eh? los chicos que repetían, o sea, no podían volver a, no. al colegio, al colegio privado. ¿Por qué se te miraba no, mal, ¿viste? Eh, pero igual, de todas formas, le comento, ¿no? Para. Coménteme. La, la educación privada, por lo general, trata de no.. De no, como se llama, hacer repetir a los chicos Porque ah, se quedan sin cupos Si no tienen cupos El Estado no los subsidia Como el, el tema del colegio de Paralizal Y todos los colegios cupos privados subsidiados siempre. No, no, no, porque tienen que, tienen, tienen que cubrir <risa> 20, creo que son 20, 22 alumnos Por, por curso Para conseguir los subsidios Muchas veces, si, no, si, si, si pierden el cupo O sea, el Estado no los subsidia Entonces tiene mucho que ver la educación En ese sentido con el negocio Entonces... O sea, no estoy diciendo... No, para dicen que, no se dicen el que la educación como el fútbol sería un negocio. Sí. sí, dicen que la educación privada es un negocio. Por eso también estaría bueno que saquen los subsidios y que empiecen a... A meter esa plata en los colegios públicos ¿Cómo, cómo se...? Debe? Que tienen que ser buenos como eran antes, ¿eh? Como, no sé, quizás como Muchos de nosotros habitemos. fuimos a colegios públicos Y realmente eran yeah. medianamente buenos Hoy colegio. creo que no son tan buenos como antes O no le están dando la importancia que deberían tener Me parece que, nada, esto de los maestros hace que... Eh, se tire todo por la borda la verdad que es una pelea que es Ahora una léstima sí. que sí bueno, esperemos que se resuelva por lo menos para la semana que viene vamos a una pequeña standite ya venimos con más Giro.